Capítulo 21 Cuando el cananeo, el rey de Arad habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: Si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar o r m a Después partieron del monte de o r camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía.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 Mas s e ó n no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó s e ó n todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto, y vino a Jaaza y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del a m o r r e o en e s b ó n y en todas sus aldeas. Porque Esbón era la ciudad de Seón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Por tanto dicen los proverbistas: Venid a Esbón, edifíquese y repárese la ciudad de Seón. Porque fuego salió de Esbón, y llama de la ciudad de Seón, y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. ¡Ay de ti, Moab! Pereciste, pueblo de Quemos. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Zeón, rey de los amorreos. Mas devastamos el reino de ellos, pereció Esbón hasta Dibón y destruimos hasta n o f h a i Medeba. Así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Jaser y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino de Basán y salió contra ellos Og, rey de Basán, Él y todo su pueblo para pelear en el rey. Entonces Jehová dijo a Moisés: No le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo y a su tierra. Y harás de él como hiciste de s e ó n rey de los amorreos, que habitaba en e s b ó n E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra.